In nomen av Pater, Sätt Fili och Spiritus Sancti, Amen. Intruivo alter Dei, as Deum qualitifika gioventudin mea. Dedicame Deus, et eterna de causa mea, de gente non santa, a fomen iniqua doloso erumé. me. Qui es Deus fruttudo mea, quara mea repulisti, et quara te si toda aflição me inimicus emitem lucentoua na verdade tentuan examelo que serun e aduxeron em monte santo untun e tua et introivo altar dei ad deum qualificai de ventutem mea cofficavor citra deus deus meus quadritcises anima mea e quale conturvas mea Espera Deo, Deus, coronado confitre vos ríli, saluta de vultos mei e deus meus. Glória à Pátia e de, de Spiritu e Santo, se in em princípio e no que em sempre, e em século a século orum. Amém. Intruí-vos ao altar de Deus, alzeum que gratificai a juventude minha. Ajuda o nosso Qui fäte cäline terram. Con fittor onnipotenti, veate Maria semper virgini, veato Michaeli Arcangelo, veate Giovanni Battiste, santis apostolis Petrus Paulum, univus santis et boves frates, que pecavenivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, i Precor, Veata Maria, Seum Virgine, Veata Mikaela, arcangelo, Veati Giovanni Valtista, Santos Apóstol e de Paulum, Honnemi Santos, et Povus Frates, Horde pro ad Dominum Deum Nostrum. Miserator tu Onnipotens, Deus, et de mises Tuis, perducat Te a vita eterna. Amen. Confitur Deo Onipotenti Veate Maria, sempre virgini, Veato Michele Arcangelo, Veati Giovanni Battiste, Santis Apostolo e Spirito e Paolo, Onnibus Santis e Tibi Pater, Che pecaveste inibis conditazione verbo e topere, Mia culpa, mia culpa, mia maxima culpa, Ido percor, Veata Maria, semper Virgine, Veato Michele Arcangelo, Veati Gione Battista, Santos Apostol, Espeto Paulum, Ones Santos, et e Pater, Ora pro me, ad Dominum Deum Nostrum. Mis Redator Vestri, Deus, et i peccatis Vestris, perducat vos, at vita in eterna. Amen. Indulgelisian of solusionen de remissionen peccatorum Nosturum tiva omnipotens ondipotens, misericors dominus. Amen. Deus tu conversus, verificanos, e ples tua novis in te. Ostende nobis, in Domine, misericordia in tuan. E salutare tuum danovis Domine, exalne orationem mea, e clamor meus te veniat. Domnus obiscus, et cum spiritu tuo. Oremus. Offra nobis quesum domine iniquitatis nostras, uta santan santorum purus meriamormenti vos intruire, per Christum Domino Nostrum. Amen. Oramus te Domine per meritan santorum turum, conor exunt et ognum santorum, ut indulgere dulde omnia peccata mea. Amen. Loquevar testimonius tuis in conspektor regum, et non confundevar, et meditavar in bandatis tuis, quid lex inimis, laudate dominum honnes gentes, laudate honne populi, quen confirmata e supernås misericordia eius, et veritas domine manet in eternum. Gloria Patit fattig filo santo se in principio non nuca sempre ten secula, Amen. Lo cuevar le testimonies tuis in conspectus regum, e non confundevar e meditavar in mandatis tuis, quid lexi nimis. kirie eleison, kirie eleison, kirie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kriste leison, kiri leison, kiri leison, kiri leison. Domenus vobiscum et con spiritu tuo oremus. Deus qui in diarundientes viat Francisci predicazione et miraculis ecclesietur regare volupti, concede propicius cuius gloriosa merita venelamur. Pertudum quoque mi temor ejempla. Perdónio Nuestro, Jesucristo, Filio en tu, cuite con mi Vita en Unidad del Espíritu Santo, Dios peronia, secula séculorum. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Si, sí, pueblo de Sion, habitantes de Jerusalén, ya no llorarás más, de la gracia cuando le invoques, en oyendo tus clamores te responderá, cuando te haya dado a comer el Señor el pan de la angustia, ya beber el agua tasada, ya no se ocultarán tus maestros, sino que con tus ojos los verás, y oirás con tus oídos la voz de los que te encaminan que si te apartas a la derecha o a la izquierda, te dirá, Ese es el camino, anda por él. Entonces te dará él la lluvia para la simiente que siembres en la tierra, y el pan que la tierra producirá será suculento y nutritivo. Entonces pasarán tus ganados en pastos pingües, y los huelles y los asnos que labran la tierra, comerán forraje salado, aventado y vieldado. Entonces en todo monte alto y en todo collado sublime habéis, habrá arroyos y corrientes de agua al tiempo de la gran matanza de la caída de las torres. Será entonces la luz de la luna como la luz del sol y la luz del sol siete veces mayor, al tiempo en que curará el Señor las heridas de su pueblo y sanará las llagas de sus azotes. Palabra de Dios. Graduale justus ut palma florevit sicud cedrum libani multiplicavitur sintomo domini, att annunciandum manem misericordiam tuam tuan, eller tuam per tuan, per nocten. Veatus virkus tentationen, conen comprobatus fuerit acypet cronan vitae. Munda cor meon, a clavia meon, labia Isaia, profeta, calculo mundastig, nito, itamme grata miseracione tignaren mundare, Hus Santo Evangelio en tu un digno en valiente por Cristo dominus amen. Dominus subiscun et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús recorría ciudades y aldeas enseñando en sus sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedades y toda dolencia viendo la muchedumbre se enterneció de compasión por ella porque estaban fatigados y decaídos como ovejas sin pastor entonces dijo a los discípulos la mies es mucha pero los obreros pocos rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies palabra del señor Sí, pueblo de Sion, habitantes de Jerusalén, ya no llorarás más, te hará gracia cuando le invoques, en el lleno de tus clamores te responderá, cuando te haya dado a comer el Señor el pan de la angustia y a beber el agua tasada. El Señor escucha la oración. Cuando el alma se pone en penitencia vive una vida de desprendimiento de todo lo humano y busca en todo, en todo su actuar, la voluntad de Dios. Te hará gracia cuando le invoques, le ores, tu oración merecerá una gracia porque va acompañada de la penitencia, del sacrificio, de la renuncia. Es esencial al alma estar en oración, buscar encuentros de oración, para orar al Señor y encontrar su voluntad en estos tiempos de gran confusión. Este es el arma con el cual el hombre debe combatir y ganar la batalla contra Satanás y todos los espíritus del mal, que en estos tiempos se han desencarnado con gran violencia por todas las partes. La oración en común, reunidos todos junto a María Santísima y a Jesús Sacramentado. Hay que ser almas de oración. Y una oración, no tanto de muchas palabras, de muchas devociones, de muchas ideas, sino una oración eficaz, en la cual el alma se recoge de cualquier preocupación humana, pone su atención en Dios, entra en la presencia de Dios, quitando cualquier atención al humano, desatiende del humano para atender a lo divino, y se pone a escuchar lo que Dios le dice en esa oración. Esta es la oración eficaz, la que en la presencia de Dios se escucha a Dios. No tanto se dicen cosas a Dios, se pide a Dios, sino que el alma escucha lo que Dios tiene que decir. Y con este arma espiritual, de esta oración es cómo se ganan las batallas, como se combate contra el mal. Para alcanzar esa atención a Dios, es Para estar en esa presencia de Dios, para estar escuchando a Dios, hace falta el sacrificio de poner la mente en el suelo, de no hacer caso a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, ni a nuestros problemas en la vida, porque generalmente vamos a la oración cargados de nuestros problemas Y eso impide hacer oración. Eso impide que la oración se vuelva un arma eficaz contra Satanás. Hay que orar con la palabra de Dios. No hay que orar con nuestras palabras humanas. Hay que apoyarse en la palabra de Dios. Por eso los salmos que son la palabra de Dios, ayuda mucho para entrar en la presencia de Dios. Hay que orar con salmos. Y fundamentados en esa palabra de Dios es cuando el alma se abre a la inteligencia divina, deja sus preocupaciones, deja sus razonamientos y escucha, La voz de Dios en su interior. Las tres oraciones que tienen más fuerza en Dios son la liturgia de las horas, los salmos, el santo rosario y el santo sacrificio de la, del altar, misa rosario y liturgia de las horas. Esta oración, bien hecha, es el arma eficaz contra todo mal. Antes en la iglesia se rezaba cada semana todo el salterio, los 150 salmos. Cada día había que rezar unos cuantos salmos y poco a poco el alma va penetrando esa palabra divina y va haciendo suya esa palabra divina. Hoy día, el salterio, la liturgia de las horas, se rezan pocos salmos y, deprisa, cortados, sin, en partes, no totalmente, un salmo cortado, le quitan lo que no les interesa, y se quedan con algo rápido y que después esa oración, ese salterio, esa liturgia de las horas no vale para nada. La antigua liturgia de las horas siempre se fundamentó en el rezo completo del salterio de los 150 salmos. Porque la oración se fundamenta en la Palabra de Dios, y después añaden pues las lecturas y otras cosas que son de menos importancia. Quien ora con los salmos pone su alma en la presencia de Dios y se hace capaz de escuchar lo que Dios quiere decirle en esa oración para caminar en este difícil camino de nuestro tiempo, para vivir con esperanza, con alegría, para saber lo que Dios quiere de nuestras vidas, hay que estar en oración continua, en verdadera oración, que está llena de penitencia, de sacrificio, de desprendimiento de todo lo humano. Hoy como la gente está abocada, sobrecargada de trabajo y de preocupaciones, como se si halla en un mundo rodeada de tanta indiferencia y de tanta falta de correspondencia. Por eso mucha gente con frecuencia Son vencidos por el cansancio y el desaliento. Son débiles en la vida espiritual porque les falta la oración, que es el arma contra todo mal. Hoy la gente vive como loco, una actividad frenética, haciendo muchas cosas al día, pero no tiene tiempo para recogerse, para guardarse, para buscar el silencio, para desconectar de todo lo humano y meterse en lo divino, en Dios. Y si es necesario en este mundo de las telecomunicaciones, no estar conectados con nadie a la hora de hacer oración porque solamente hay que estar en unión con Dios, conectados con Dios, para alimentarnos de la mente de Dios y para ser movidos por su voluntad, que es una voluntad de amor, que es el bien supremo para todo hombre. Es la obra del bien que hace al hombre perfecto, en su vida. No es fácil vivir en este mundo en que el hombre se ha vuelto la mira de todo hombre, en que los hombres solamente van buscando sus propios pensamientos humanos, su propio lenguaje humano que les satisfaga, su propia filosofía de la vida. No es fácil estar en este mundo haciendo obrando la voluntad de Dios, porque son muchas voluntades humanas las que rigen el mundo y las que impiden que la obra de Dios se manifieste como tal. Y para poner lo divino en este humano que vivimos en este mundo frenético, tienes una mente el arma de la oración. Si sabes orar eficazmente, si vas a la oración con un objetivo, estar atento a Dios para escuchar su palabra, apoyándote solamente en la palabra de Dios, e entonces esa oración después, cuando salgas de ella, te moverá a hacer lo que Dios quiere en todas tus cosas, sin ningún esfuerzo humano de tu parte. Porque es la palabra de Dios una obra. Quien se apoya en la palabra de Dios, después es movido a hacer una obra divina en su vida humana es movido. No es el hombre el que se mueve a hacer la obra. Es Dios quien mueve al alma, y el alma hace esa obra sin más, sin darse cuenta, porque las obras divinas las rige el pensamiento de Dios. Las obras humanas están regidas por el pensamiento humano. Para hacer una obra divina, es Dios quien mueve al hombre hacia ese bien divino. Y lo mueve sin que el hombre tenga que entender muchas cosas. Lo mueve porque encuentra en el hombre una mente humilde, una humildad de corazón, un plegarse al querer divino un poner la mente en el suelo y entonces el hombre se mueve a hacer lo que Dios quiere y se mueve por amor a Dios, no porque entienda totalmente la obra que Dios quiere. Por eso la santidad consiste en vivir el momento presente, en obrar ahora lo que Dios quiere para mi vida. No está en planificar un futuro, en pensar qué haré mañana o qué no haréis Dios te mueve a obrar hoy eso que quiere para tu vida y que es un bien divino para tu vida. Es un bien para tu alma porque te salva y es un bien para tu espíritu porque te santifica. Cuando Dios te mueve a obrar lo divino, a hacer obras divinas, entonces quedas libre de las obras humanas. No eres esclavo de las cosas humanas, de la vida humana. Sientes una libertad, una gratitud, un estar por encima de lo humano, de los problemas humanos. Humanos, Haces esa obra divina con un gusto especial, con un sentimiento divino que te llena, que te colma, que da sentido a tu vida. Cuando haces una obra humana no sientes esa plenitud, ese lleno, sino que sientes siempre un vacío y siempre una inquietud de no haber hecho lo que tenías que hacer. En la obra divina Dios salva tu alma y santifica tu espíritu. Salva tu alma de tus inteligencias humanas, de tu mente, y de tus voluntades humanas y voluntades extrañas de otros hombres. Las salva, las la libera de las esclavitudes a la que el hombre está metido en su vida humana. El hombre por el pecado original se mete en sus inteligencias, en sus filosofías, en sus obras humanas, y eso es una esclavitud. El hombre se apega a sus ideas, se apega a su vida, se apega a sus obras, a sus deseos, creeres, es esclavo de él mismo, o de los demás, y siempre hace esa obra humana movido por un interés humano, por un ideal humano que lo esclaviza, que le domina a eso humano. Pero cuando se hace la obra divina, el hombre queda libre de todo eso humano, y se hace lo divino solamente por amor a Dios, por un interés divino por un sentimiento divino para dar gloria a Dios. Y eso salva al alma, salva a su inteligencia de estar esclava de ser el juego de pensamientos humanos y salva a su voluntad de no estar apegada a sentimientos o a obras o a criaturas humanas. Es lo divino. Lo que salva al alma es la verdad divina obrada, lo que da libertad al hombre, a su alma, y lo que santifica su espíritu. Haces una obra divina, que es una obra sagrada, que es una obra de Dios, que es una obra espiritual para santificarte. Por el pecado original eres profano, eres humano, eres carnal, eres material. Eres muchas cosas que a pesar de tener un bautismo a Dios no le agrada. Lo divino va purificando tu espíritu, va purificando tu ser y lo va transformando en el Hijo de Dios que Dios quiere. El ser humano es espiritual. Es una persona espiritual. Quien gobierna al ser humano es tu persona, no tu cabeza, no tu alma, no tu voluntad. Por eso la santidad es para el espíritu y la condenación es para el espíritu para tu persona espiritual. En la obra divina haces de tu ser espiritual, de tu ser hombre, de tu naturaleza humana, algo divino, lo purificas, lo espías, lo transformas en algo divino. Va alcanzando según vayas haciendo obras divinas, obras santas, obras sagradas, una cima, un grado espiritual, un grado divino, un grado de santidad. Cuando la persona humana se aboca a hacer obras humanas, entonces su espíritu es débil y cae en muchas cosas humanas, en muchas cosas carnales, materiales, naturales que dejan en su ser de hombre incapaz de vivir el espíritu es el cuerpo el que lo domina o es su pensamiento o su voluntad la que domina a la persona espiritual dios ha creado al hombre un ser espiritual una persona espiritual para que rija su mente, domine su voluntad, domine su carne y lleve todo eso a la voluntad de Dios, a la obra de Dios. Por el pecado original es la carne la que nos domina, es nuestra mente la que nos domina, son nuestros apegos a las criaturas lo que domina en nuestra vida. Cuando haces una obra divina, Entonces todo tu ser, tu alma, tu cuerpo, se espiritualiza, se transforma en algo divino, se santifica. Y en la santidad eres fuerte en la vida. Muchas almas son débiles porque su oración es muy pobre, está llena de palabras humanas, que después no le mueven, son incapaces de moverlo, mover al hombre hacia la obra divina, por su, porque está apegado a sus inteligencias o a su lenguaje humano, o a sus obras y voluntades y deseos humanos. Cuando el hombre hace oración verdadera, esa oración que se apoya solamente en la Palabra de Dios, Entonces el hombre se va santificando, es espiritual, atiende a lo espiritual, sabe discernir espíritus, penetra en el mundo espiritual y se mueve en su vida humana según ese mundo espiritual. Esto es difícil de entender para los hombres, para los católicos de Udía, que están ahí sumergidos en su lenguaje humano, en su filosofía de la vida o en sus escuelas teológicas y que no son espirituales para nada. Se conforman con una misa que tiene un rito que no les salva ni les santifica, o con un rosario que lo dicen de cualquier manera, deprisa y corriendo, o con una liturgia de las horas en donde ya La oración no se apoya en la palabra de Dios, sino en muchas palabras humanas. Cuando el Señor te haya dado a comer el pan de la angustia y a beber el agua tazada, entonces te hará gracia cuando la invoques. El sacrificio de la vida, el desprendimiento de todo lo humano, el desapego a las criaturas, es la llave para la oración eficaz. Si vas a la oración apegado a tu forma de orar, a tu lenguaje, a tus devociones, entonces no haces oración verdadera porque en la oración el Señor te da a comer el pan de la angustia y te da y te taza el agua por eso el Señor va quitando consolaciones en la oración para dejar al alma seca y para que el alma solamente vaya a la oración buscando la palabra de Dios dejando sus palabras humanas, sus formas humanas de hacer oración o de entender las cosas divinas. Por eso no es fácil de estar en esta oración, porque el hombre cuando va a la oración va a buscar algo que le agrade, algo que le conforte, y si va a la oración y Dios se le muestra como un tronco, Entonces eso cuesta al hombre seguirlo y estar en esa oración y santificarse en esa oración. Cuanto más el hombre sea espiritual en su vida, más se entiende el camino humano y más se entiende este mundo que está lleno de humanismo por todas partes. Y más sabe los caminos, cómo andar, en este mundo lleno de humanismo, sin tropezar, sin equivocarse, dando sentido a su vida. Pero si el hombre no es espiritual, entonces se sumerge en todo lo humano y queda ahí abocado, queda sumergido, queda ocultado en lo humano, sin dar sentido a su vida, sin encontrar el camino de su vida. Hay que dar a todos ejemplo de una vida santa, austera, recogida, mortificada, porque eso es lo que salva al mundo y lo que da ejemplo en el mundo, lo que transforma el mundo. El mundo se pierde porque la gente vive una vida pagana, una vida profana, una vida de derroche, una vida sin ningún sacrificio, sin ningún desprendimiento. El hombre se pierde por eso, porque no sabe usar lo humano, no sabe usar lo material, no sabe usar los medios de comunicación, no sabe usar el dinero, no sabe usar la carne en la voluntad de Dios para hacer una obra divina. Como plataforma para alcanzar el cielo, sino que lo usa mal y por tanto se condena el mismo hombre en ese uso. Es la verdadera oración lo que salva al hombre y lo que lo santifica. Por eso conviene que el hombre aprenda a hacer oración, apoyado solamente en la palabra de Dios, para escuchar lo que Dios quiere de su vida y ser movido a la obra que Dios quiere que haga en su vida. Dominus Babiscul et cum spiritu tuo oremus. Veritas mia et misericordia mia con et in nomine meu et saltavitur cornu illius. Sucipe sante Pater omnipotens Deus, a immaculata nostia con ego indignus tus offero tibi teo meo vivo et vero pro innumerables pecatis et offensionibus en reglentivis meis, et pro onibus circumstantibus et pro omnibus fidelibus Christianis pibes ad fontis, ut umetilis profitea assalutin in vita eterna. Amen. Deus, cui mani sustancia, denitate mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, Te lo vis produc saque te venerem studium eius divinitatis et consortes cui humanitatis nos referet dignatus est patris Iesus Christus filius tuus dominus noster qui te convicit in regnum et spiritus sancti Deus speronia saecula secularum amen Offerimus tibi Domine calizem salutaris tuum precantes clemencia O tim divine majestatis tue, pro nostro Dieues mundi saluti, quon adore sitate Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, supplicam te, Domine, et se fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus. Veni, santificat runipotens etterne Deus et benedic, o sacrificium tuum santo, nomine peparatum. Lavavo entre nocentes manus meas et circundavo altaretum, domine. Utadiam vocem laudes narrer universa mirabilia tua. Domine del exil de corundomus tu, et locum glorietue ne perdas cum deus anima mea et cum viris sanguinem vitam mea in corum manibus iniquitatis sunt destra eu non moneribus. et cauta innocencia mea ingressus sunt me et miserere me pes meus est tenretto in ecclesias prediccante Domine, gloria paties fili de spiritu sancto Säkteren in princip och och än semper, och i säkula säkulorum. Amen. Säkteret, säkteret, säkteret, och kvällasjonen, quantivio förimus, memoriam passionis, resursionis och attenktionen Jesu Christi, domini nostri, och in oräen veate Maria, Semper Virginis, pervirginis, veate Johanis Baptiste, och santrona postulorum, Peter, Pauli, et historon, Otonion santorum, utilis profite at norin, novis autena salutin, etillis pro novis intercedere dignetor in celis, qura memoriam agimus interris, perionten Christum Domino Nostrum. Amen. Orate frates, ut meon and vestrum sacrificium accettable fia pudeon, pater nonnipotentim. Suscipi ad omnem sacrificium de manibus tuis at laudem gloriae nomine tu, at unitate coquenstrum, totiusque ecclesii suissanti. Amen. Amen. novis coeumus, omnipotens Deus, ut nostre humanitatis oblatione et pro tuorum divigrata sit honore sanctorum, et nos corpus pariter et mente purificet. Per l'omeno nostro, Gesù Cristo, figlium tu, qui te convida, regno, unitate e spirito santi, Deus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscus, et con spirito tu, sursum corda, avemus ad dominum. Grazie, sagamos, dominus de nostro, digno, le digno le e giusti Per digno e giusti unes, e salutare, nostri vi sempre tu vi che grazia sagge Domine Santo, Padre, sanct patrum deus quique un unigito filio tu spiritus Santo, unus es deus unus es dominus non in unius diu persone sed in unius diu sustancia, contenente tua gloria revelante te credimus hoc te filio tu hoc spiritus Santo, sina differensia, discretiones sentimus, uti confessionem vel semper et in persones propietas, et in essencia unitas, et in majestate aderitur qualitas, quam lato angeli ad quercangeli, que rubinco, que acerofin, clamare quotidiè una voce dicentes. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus, Sabaoth, plenissum Celi et Terra, gloria Tua, Osana in el Celsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Domine, Osana in el Celsis. Teigitur, clementissime Pater, per Jesu Christo filium Tum, Domini Nostrum, su rogamus rogamos acapetimus utia certa et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, que ti be offerimus pro ecclesia tua santa catolica, quam pacificare, custodire, adonare, eur regia de Gneris, tot Una cum famulo tuo Papa Nostro, benedito XXVI, et ante Nostro, etoni ortodosis ortodoksis atque katolice et aposto fide cultoribus. memento domine famulorum famulorumque tuarum Etonio ogni circunstansion corontibi fidis cognitae senata devotion offerimus vel offerun, tibi laudis, hoc sacrificium laudes för att den signa en animad och en för att spästa uttis och de bota eterno deo, vivo och vero. communicantes memoriam medelantis, i unprimis primis glorioses, som på virgenis Maria, dei, i nostri Jesu Christi. Svr. vatoron apostloron, ac märterum, torum, Petit, Pauli, Andrei, Jacobi, Johanis, Tome. Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Athei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti, Cornelici, Priani, Laurensi, Crisconi, Giovanni et Pauli, Cosme, Tamiani, et, et ogni Santorum turum, quorum meritis principes concedas, ut in omnibus protectiones tuem omnium laudus per Christum Dominum nostrum, Amen. Ange sur la Sion in nostre. Se nascunte familie tua, cosumus domne. O placatus dies que in tua pace disponas, ad qua aeterna dannationem nostri rip. Et in le torum tuorum jubias crernum et per Christum dominum nostrum. Amen. Quon oblationem tu deus in omnibus quosmos benedictan. Ascritan, urratan, orationable, e facelad nielis Un novis corpus, et sangonis fia Delettissimi fili tui, Domini nostri, Jesu Christi, qui Pritequampat retur, recepit panem In santas ac manus suas et elevatis oculis in cielo Atidium patens onipotenti Tivuras sanjens benedicit, frigid, det diktade tippule suis indicens, atcipite et manducate sec onnis. Och es enim corpus meum. Simil modo, pos quan senatum es, etum plecarum calicen, in santax ac manus suas, sagens, benedixit, dedit dicens, acipite et vivite seo onnes. Ic hes calis mei, nove et eternit estamenti, quipo bovis et promultis et fundetur in remissionen peccatorum, Ecot ikusquem feceritis mea commemorationen facietis. Undes memores in Domine nos servituis et el ples tua santa Ius Christi Firitui Domini nostri tan vea de passionis en etas att infelits resursioner, setet in Cielos, glås urlås plicare majestatis Tue, de tuis isdonis sacdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna, et calicen salutis perpetua. Sul pacuepa pixua, acceden ovultor, respitere dineris, et acerta vere, Se cu accetta vera la puri tu giusti abel, il sacrificio un patriarca nostri abrei, ecco tibiot li sumo sacerdos tuus melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Succes rogamos onipotensi deus, juvec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altalitum, in conspeto divine majestatis tui, ut kocko, i sacaltar fiditui, sacrosanto fititui. corpus ex sanguene sun serimus, celesti, et gracia repliamor, perionde en Christum Dominum nostrum. Amen. memento essian, Domine, famulorum, famulorum quetuarum, que nos peceserum cum signo fide, et dormion in sonno. Isi sin domine et omnibus in Christo quicentibus locum refrigeri, luce et pacis ut indulgiasse peccamur. Per in Christum domino nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus familistuis de multitudinem miseratione tuarum esperantibus partem aliquan resuscitatem reddi nieres. Con santis apostolis et martirivus, con Giovanna, Stefano, Mattia, Varba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Pedro, feritate perpetua, Agata, Lucia, Cecilia, Anastasia, et onivus santis tuis. Intra cronos consortium, non estimator meriti, set fegne cosmos largito asmite, per Christum Dominum nostrum för att Domine som per bona creas, santificas, pivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per et kun et in iso, estivite o Patria spiritus santi, onis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precetti salutaribus moniti et divinae institutione formati audemus dicede. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, aspexitiano sejuntun, via voluntas tua, sic ut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie et dimitt novissim te vitam nostram, sic ut nos et nostris. En nos inducas in se ser livranos amalo. Amen. Livranos, cosemus in domine af onnibus malis, prateritis, presentibus et futuris, et intercedente, veata, gloriosa, san por virgine, degenitrici, Maria, conviatis Apostolis tuis, poeta et paulo, at quandrea et omnibus santis, Da papicio paci nindiebus nostris ut opem miseri cordi tuaejuti et a peccato si semper libere et a omnibus turpatione insecuri. Per omnes Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum cui te conubiter regnum et aetatem spiritus sancti Deus per omnia saecula, saeculorum, Amen. Pax in Domino sin semper babiscun et quon spiritu tuo e cum mixtio e consacracs corpus et sanguinis in symbonino Christi fiati nobis in vita eterna amen. amen agnus dei qui tollis miserere nobis agnus dei qui tollis miserere nobis agnus dei qui tollis dona nobis Pacem. Domine Jesu Christi, cui es isti apostolis tuis, pacem relinko ovis, pacem mea dobovis, la respitias peccata mea, set fina eclesi tue, vangae secundum voluntaten tuan pacificare qui e quadradineris, regna viserregnas Deus peronia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filide vivi, qui es voluntad de Patris, cooperante Spiritus Santo, per morte i tuon mundum vivificasti. Livrami proxacus corpus ex nel tun, af omnibus iniquitatis meis, et universis malis, et me tuis semper inre demandatis, et a te nunc permitas quicum e eret deo oh patris et spiritu sancti visorrhientas teus in saecula saeculorum amen per se tu corpus istui domini Jesu christi quoque indigno sum presumo, non bien provenia ad ne condenatione se proterpetate prosit mi me, tratamento mentis corpus, et corporis et tam de anima percipiendam qui visorrhientas deo Initate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum amen Panen celestia cipian et nomen domine invocabo Domine non sunt Domine non Domine non sunt diños utrintes meum sent tanto diverbo esanavittur anima mea Corpus Domini nostri Jesu Christi, cui stat animae, invitare turnan. Amen. Qui reditum Domino pro omnibus, qui reditibus mei calitiam salutaris acceptiam, en nombre de in Dominum invocabo, laudas invocabo Dominum. Et affinitis meis salvus idom. Sanguist domine nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vita eterna. Amen. Cotores unsimus, domine, puramente capiamus, et demune temporale, fia nobis sempiternum. Corpus sum, domine, quats unsi, resangon es, cuen meis, et prestat, uti meno remania de celerum macula, cuen pura e santa reficirum sacramenta, que viser regna sin sécula, séculorum. amen. Dominus obiscus, et cune spiritu tuo. Viatus servus, quen venerit in Dominus, in venerit vigilante. Amen. amendicovovis super omnia vona sua constituit eum. Oremus. Cosumus onipotens in Deus, suit cui celestia alimenta participimus intercedente decedente veato Francisco confessore tuo, Pedek konst hon ni avrissar Per domenus nostru Jesu Christo filiun tu, quidem vi ter etate spiritus sancti Dei esperonia secularis secularorum. Amen. Domenus nobiscum et cum spiritu tuo. Ite missae, Deo Gracias. Placiat vices et altinitas, secion in sebetutis me, redpresa tu sacrificium quod oculos tues majestatis indignum sortuli, tibi sed acceptabile, mihi quod omnibus proculus irud obtuli, sit miseranter popissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum et con Spiritu tuo in his sancti Evangelii secundum conjunjani. Gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apu Deon, et Deus era verbum. Oc era in principio apu Deon, onia per iso fatta sunt, et in iso faltunes in il, cos faltunes, in iso vita erat, et vita era lus hominum, et lucin tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuit om omisus quae non meragiones et quae venit in testimonium ut testimonium per repetent delumine ut creden per ilum. non credendum per illum non erat lux sed testimonium per repetent delumine Era lux vera quae illuminat omnem hominem per in mundo et mundo erat et mundus per illo factunus et mundo se non cognovite in proprio venit et sui eum non receperum, quodco autem receperoneum, tibi tuis potestate filius dei fieri, is quicquid aut in nomine illius, quinonque sanguines, ne quis voluntate carnes, ne quis voluntate viri, saeculideo nati sunt. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam illius, gloriam quasi unite a patre. Plenom gracia et temporitatis. Deo gracias.